Los preadjudicatarios del Lotero de los Hornos vinieron a entregar una nota a este lugar y queremos charlar con una de ellas, con una preadjudicataria, con、eh, Shirley Rusciot, de este tema. b u e n o s h i r l e y buen día, ¿cómo?、Están? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por venir. ¿Ven a pedir respuestas al Poder Ejecutivo? Sí, venimos a, a entregar una nota, ya hemos venido en varias oportunidades al municipio,、eh, nos han atendido. Eh, también en la parte de tierras allá en la calle del Barbarro. o Y bueno, seguimos con las mismas preguntas sin respuesta. Entonces, bueno, venimos una vez más a, a reclamar y en este caso a entregar una nota también pidiendo、eh, respuestas concretas sobre esto.、Sí, ¿Hace cuánto tiempo están esperando por la entrega de esta tarde? Sí, salimos sorteados en agosto del 2019. Así que ya、eh, se, cumplen, se cumplieron tres años,、eh, dos años, perdón, y, y bueno, nada, estamos dando vueltas ahí, vamos al lugar y no tenemos nada, no se ve ningún cambio.、Eh, entonces, bueno, la idea es saber bien concretamente cuándo va a ser la entrega, cuándo va a ser la firma de los convenios, cuándo se va a hacer la entrega de dinero, las cuotas,、eh, tener. Lo, los cambios de las manzanas, porque hicieron también ahí unos arreglos por unas depresiones de las tierras que había. Así que, bueno, eso.、Eh, ¿Son terrenos que no tienen servicios? ¿Ustedes también están pidiendo por eso? Exacto, no tienen nada hasta ahora. No están ni abiertas las calles con cordón cuneta ni nada hasta el momento.、Eh, la idea era así: la entrega con los servicios.、Eh, la, las obras comenzaban supuestamente en este tiempo y con el tema de la pandemia nos han ido como cambiando todas las fechas y haciendo. Siguiendo、eh, como estirando la cosa,、eh, y ni siquiera nos han llamado algunos para corroborar datos ni nada. Se han hecho algunos llamados a algunos vecinos, corroborando, bueno, estos l o datos vía telefónica nada más, y, y tampoco se hizo para todos. Somos 172 preadjudicatarios que salimos sorteados para eso, y han llamado, supongamos, no sé, a 15, 20, no, no más que eso. En su momento, cuando se hizo el, el sorteo que, que salieron los tres educatarios de los h o r n o s también se hizo de los eucaliptos. Ahí, aquí, aquí hubo una división、eh, de v e c i n o s porque eh, hubo un avance con el loteo de los eucaliptos, ¿es ¿verdad? e s Sí, sí, el loteo de los eucaliptos se entregó y ya están, digamos, construyendo y viviendo en ese lugar y nosotros seguimos esperando, digamos, fue al mismo tiempo el sorteo, claro. Sí, sí. ¿A qué e u e la diferencia? a t e n e í n alguna respuesta del municipio? ¿Ustedes、eh, por ahí no, son, no se movilizaron antes? No,、eh, no sabemos a qué se debe en realidad. O sea, nos dijeron que era más difícil esa parte de tierras porque había una depresión que había que ordenar, que la gestión anterior, que una cosa, que la otra.、Eh, y bueno, seguimos así, digamos. ¿no? Eh, también supuestamente el, el otro loteo tenía. Eh, posibilidades de que se tomen esas tierras, entonces、eh, por eso no había supuestamente las mismas posibilidades para los hornos, entonces se quedaron como tranquilos con eso、eh, y nos dijeron que se podía esperar y que se yo. Bueno, así que así. ¿El agua de la tierra se ha iniciado o es otra de las cuestiones que están reclamando?、Eh, no, tampoco, no, no, no, se, no se inició nada, digamos. De hecho, nos dicen que algunas veces que algunos de los vecinos nos dicen que se va a hacer una entrega. De 40 mil pesos, a la semana siguiente de 60, a la semana siguiente de 80, a la semana siguiente que no se va a hacer entrega y solamente cuota. s O sea, no tenemos ninguna respuesta concreta. a ¿No、van a entregar una nota o van a pedir reunirse con algunas de las autoridades? La idea es reunirnos y, en, y trajimos como un temario, digamos, que nos hagan un recibido de una notita con las respuestas que nosotros queremos. Eso es lo que trajimos. Ya entregamos notas desde el primero de marzo hasta el mes pasado. Hemos ido haciendo.、Eh, Varias como presencia acá,、sí. eh, y, y bueno, lo único que, que se hizo fue empezar a llamar para corroborar datos a estos que te digo, 20 personas, nada más. s c el ejecutivo concretas nada entonces? No,、eh, que, que, van, que lo están haciendo y que, que bueno, que nos van a llamar y que va a empezar la firma del contrato, pero, pero nada más. Sí, bueno, no, por favor, gracias a ustedes. La palabra entonces de s h i r l e y r u s i o n es la, una de las predes judicatarias de, de los hornos. Bueno, aguardando por respuestas de parte del Ejecutivo, hace más o menos dos años se están aguardando por la entrega de los terrenos y siempre falta algo o l concreto. Justamente es que no hay nada、eh, sellado como para comenzar a pagar las cuotas, como para comenzar a edificar, como para comenzar a tener los servicios en esos terrenos y poder construir sus viviendas.